パフェもビリアでいい

La mestiza, somos FM las Chacras 104.9 con a l e Garrido en los controles. Estamos en vivo, vamos a ir dos horas en este nuevo horario. Es el programa 84 de la nueva era de Acuario de la mestiza de este año, ¿no? de estos dos años en que le pusimos estos números. Hace muchísimos años que hacemos el programa. Semana con frío, viene una helada tremenda. Parece que el jueves va a nevar y andamos medio tristones.

Una semana complicada, se nos fueron dos pibitos, dos pibitos de acá, de la zona, porque bueno, muchas causas, es difícil analizar todo. Hoy leí a en el grupo de las chacras un montón de opiniones: hay gente que se pone facha, hay gente que pide educación, hay un poco de todo.、Eh, cuando sos joven, cuando sos un niño, te crees inmortal, crees que nada te va a pasar, que no hay peligro.

Y las motos son un tema acá, hay en todos lados. Allá donde yo vivía en Citibel, me acuerdo que todos los días había un pibito muerto. Porque, bueno, el tráfico y el tránsito creció muchísimo y cada vez hay más autos, cada vez más locura en las ciudades, ¿no? Digo, y bueno, se hacía cada vez más difícil todo. Pero acá, bueno, un poco la geografía del lugar, las curvas, la noche, las pocas luces o lo que sea. Pero.

Es bastante triste que dos pibitos tan jovencitos se hayan ido, ¿no? Y que no estén, y las familias deben estar hechas pelota, y los amigos y tal. Nosotros desde acá te proponemos un viaje de conocimiento a la música, a los lugares. Vamos a arrancar en una semana difícil, pero vamos a arrancar con un poco de música y noticias. Te vamos a contar un poco de todo, de qué va la cosa de este programa 84 de La Mestiza.

Hay un montón de notas que estuve buscando en la semana de cosas que me parecieron por ahí interesantes, cosas que por ahí nos a l e n en todos lados, y agachadas y problemas como todas las semanas, porque bueno, nos peleamos con todo el mundo, ahora estamos peleados con España, parece. No era que éramos españoles, que éramos hijos de españoles, que se peleaban porque decían que los españoles, Pacapaca decía que los españoles eran malos, y ahora resulta que fueron y le gritaron de todo en la cara al presidente español y a la mujer.

La trataron de corrupta y un q u i l o m b o árbol se fue. Una embajadora de España en Argentina. Están evaluando cortar relaciones. Y seguimos con los desaguisados de este muñeco mequetrefe que tenemos de presidente. Vamos a arrancar nuestro periplo musical. Bien ahí como venimos los últimos 5 o 6 programas. Recopilando música de páginas europeas que hacen discos de los años 70.

Y vamos a arrancar con g a n a Sounds, que es un compilado de los que más me gustan. La banda After Chapser Do,、eh, haciendo un tema rarísimo. Y después,、eh, g i r m a Biene, una de Etiopía, muy grosa. Así que arranca la mestiza y apachanguea.

A k i r a bad man, cheap a n a a a n a c h e p a n a c h a p m n a h e n a c h a p man, a a p m n a c h e n a a p p a a c h e n a c e a p a n c h e a a n a c h a p a n a c h n a e a p e a p e c h a p c h e man, c h e a m e a p man, n h e

I'm t a e t a l caltemare, fish ibe cagnal, me cibal ne b r e

Stira a t w a i n Erbeste Chaochi, Machemarat Kune, Levit c a n g o r Guro, e r a a r c h i n c h i Ke Amna n d u r o s e i n Kenaetan, Betil k a l t a r e Fake Riba g a n y

c h i p n a le peré

Inquietante de Marcelo Cohen. La historia ocurre en un futuro próximo. En este futuro, el gobierno decidió que los animales vivan aislados, en una zona con vallas, donde puedan interactuar de forma salvaje. Pero las personas tenían prohibido, entre otras cosas, alimentarse con animales o tener mascotas. Por eso, cuando Benjamín, un nenito de nueve años, vio a un perrito abandonado en la calle, se quedó duro.

Nunca había visto un perro de verdad. Todo lo que sabía de los perros lo había leído en una enciclopedia. El perrito estaba muerto de miedo porque seguro se había escapado de la zona de vallas y Benjamín lo metió en su mochila. En su casa le puso nombre, Rubí le puso de nombre. No fue fácil convencer a sus padres porque tener un animal estaba penado con cárcel. Pero los padres de Benjamín también estaban maravillados con el perro. Lo dejaron dormir en la cama.

Lo adoraban por las mañanas, tiraban la caca a escondidas. Una noche Rubí se escapó al patio y empezó a ladrarle a un agujero en la tierra. Salió toda la familia corriendo a guardar al perro y al otro día tuvieron que mentirle a los vecinos. Hasta que un día pasó lo que tenía que pasar: golpearon la puerta. Por suerte no era la brigada, era un tipo flaco con túnica que fue al grano. Ya todo el barrio sabía que en la casa había un animal.

Y el perro tenía los días contados. O llegaba un agente del gobierno a llevarse el perro y a encarcelar al padre. O venía un traficante a robarse al perro y quizá hacerle daño a alguien más. O, tercera opción, podían venderle el perro a él que trabajaba en un circo clandestino. ¿En un circo? Los padres de Benjamín trataron de recordar qué cosa era un circo. Le sonaba el nombre. A veces sus abuelos hablaban de eso.

El flaquito de túnica les explicó que era un circo y les compró el animal por muy buena plata. Los padres de Benjamín aceptaron porque tener una mascota era cada día un peligro más grande. A pesar de la tristeza, la familia sintió alivio, pero con el paso de los días empezaron a extrañar a Rubí y descubrieron una cosa: descubrieron que la vida, si era solamente entre personas, estaba incompleta.

Un día, cuando no daban más de tristeza, por abajo de la puerta alguien deslizó un panfleto que decía: Vuelve el circo. El papel daba precisiones para llegar al espectáculo y advertía que tras memorizar la dirección había que destruir el panfleto. Benjamín no podía creer que iba a volver a ver a Rubí. Al día siguiente, los tres, Benjamín y los padres, tomaron un barco, bajaron en una isla y caminaron por una zona salvaje.

Hasta llegar al circo. Una vez adentro de la carpa, se encontraron con todo eso que nosotros todavía recordamos, pero que nadie en el futuro ha visto nunca: monos acróbatas, domadores de leones, osos bailarines, tigres de bengala saltando por un aro de fuego. La gente aplaudía, gritaba, lloraba de emoción.

Hasta que en un momento el flaquito de túnica, al que ellos conocían muy bien, se paró en el centro de la pista y pidió un aplauso para recibir a Rubí y el lago danzante. Un nombre pomposo para bautizar a un perro que bailaba en una fuente de agua. Y ahí estaba Rubí, envuelto en un chal con sombrero con anteojos oscuros de marco turquesa, haciendo el esfuerzo por mantenerse erguido sobre sus patas traseras.

Benjamín lloraba mirando a su perro, pero no de emoción. Benjamín imaginaba lo que su mascota había sufrido para aprender a hacer esa idiotez. Pero nadie más que él lloraba. Cuando terminó el acto, todos aplaudieron de pie esa humillación. Después, tan pronto como el chico de túnica se fue con el perro, la familia sintió un vacío.

Se apuraron a preguntar cuándo sería la próxima función, pero les dijeron que el circo se iba a medianoche antes de que la brigada o los traficantes les cayeran encima. La familia volvió cabizbaja sin saber si habían visto algo extraordinario o algo horrible. Cuando llegaron a su casa, Benjamín se fue a llorar al patio.

Justo frente al pozo al que le ladraba Rubí en sus tiempos de mascota. Lloró y lloró Benjamín hasta que de dentro del pozo escuchó un ruido. Benjamín se secó las lágrimas, se agachó y con la linterna del teléfono miró adentro del pozo. Después entró a su casa, buscó la enciclopedia, le señaló al padre un dibujo y le preguntó qué era eso. El papá le dijo: ¿Eso? ¿Eso era un topo? ¿Por qué preguntas?

Benjamín respondió: No, papá, por nada. Y después hizo un gran esfuerzo para que nadie nunca descubriera su felicidad. Y. Tanta lío por un perrito, ¿no? <ríe> en un futuro. Bueno, Marcelo Cohen es un monstruo, es un escritor que admiro muchísimo. Tiene muchos libros muy lindos, nosotros tenemos tres o cuatro en casa.

El, hay uno que, que me parece increíble y se parece mucho a uno de b o n e g a t de Kurt b o n e g a t o b o n e g u t que es Galápagos, el de b o n e g u t que es un libro que trata sobre una dictadura en una isla tipo Caribenia, con un cantante de boleros que es el presidente. Bueno, hay uno de Cohen que se le parece muchísimo la trama y, y el delirio ese. Ahora, después me fijo cuál es el título.

Salieron unas notas en página 12 sobre el acuerdo que hubo con la UBA, el gobierno de Milley con la UBA. Es bastante triste lo que está pasando. Y Cristina salió a hablar también de eso. Pero salió una nota de una piba, una pibita que estudia en una universidad popular y que estaba a punto de recibirse en una universidad así del interior y que hablaba sobre la lucha de los estudiantes. Se llama La UBA Nos Cagó. Y habla sobre todo el proceso que fue la lucha.

Contra este gobierno. Él, ella es primera generación de universitarios de la familia.、Eh, le costó muchísimo esfuerzo, tiempo, pasajes, estudiar, trabajar, tener que parar, retomar, hacer coincidir todo para llegar empujando a la esperanza, trabajándola. Sin la universidad pública hubiese sido imposible. Bueno, habla de los compañeros, de las compañeras, de lo que es, todo lo que fue la marcha del 23 de abril, un millón de personas, todo.

Pero también reconoce、eh, lo que pasa en Buenos Aires, ¿no? Muchas veces, y lo que pasa en la capital, ¿no? Entrar en, al tema del acuerdo de la UBA con el gobierno presupone algunos cuidados y tocar una herida reciente que se niega a cicatrizar. Finalmente, no es grato haber compartido la alegría de la unidad para llegar a la conclusión tardía de que una gran parte de la clase media porteña no le importan los derechos, apenas aspiran a tener algunos privilegios.

Eh, bueno, dice, la uva nos cagó. A ¿no? los porteños le importa poco. Y salió justo Cristina a dar、eh, una nota, que hacía mucho que no se pronunciaba, y salió sobre el acuerdo de l gobierno con la uva. ¿Esto significa cambio de votos para la ley de bases? Se pregunta. Como hay, hay algunos que arreglan por la de ellos.

Agrupación, voy por la mía, sintetizó Cristina al arreglo ante el Ejecutivo del Consejo Directivo de la Universidad de Buenos Aires. El conflicto universitario que se recalentó con todo esto. Y en realidad, muchas veces en Argentina asistimos a lo mismo de siempre: unitarios y federales, los intereses del interior chocando con los intereses de capital, que generalmente son los de clase media y clase alta porteña.

Bueno, nosotros en vivo haciendo lo que más nos gusta, que es pasar música. Hoy traje una música, pero muy zarpada. Escuchamos a Girma u Beyene. Girma u Beyene, el último que escuchamos recién, es un flaco, pero así, muy loco de Etiopía. Letrista, compositor, arreglista y vocalista. Bueno, tiene muchísimos arreglos para Mulatu Astadke, que es el músico más conocido de Etiopía.

Tiene grabaciones como vocalista, pero también es reconocido como pianista. ¿no? El tipo es un muy buen pianista. Ahora, nuestro periplo musical nos trae de este lado del charco. Vamos a ir a uno de esos encuentros buenísimos de dos músicos brasileños que yo quiero muchísimo. Uno es Ed Mota, Eduardo Mota, carioca del 71, compositor, multiinstrumentista, pero un cantante de soul, de funk y de jazz muy grosso.

Sobrino de Tim m a i a Tim m a i a es un prócer total de la canción brasilera, ya fallecido, ¿no? Un gordo gigante que tenía un vocarrón increíble y que tenía sobre todo un, soul, un swing muy particular. Ed Mota inició su carrera como vocalista de una banda de rock que se llamaba c a b a l a g muy influenciados por grupos como D-Purple, e e p o Black Sabbath, así bien pesados. En el 88, con solo 16 años, saca su primer álbum.

Con la banda Conexión j a p e r i ya bueno, ahí formaba parte a sí mismo con un guitarrista que se llama Cumplido, o sea, alto, largo, que mostraba ya su interés por las raíces afro-brasileñas y el f u n k n o Ya en el 90 comienza su carrera en solitario y saca un contrato con Dios, un contrato con Deus.、Eh,

El propio Mota se hace cargo de todos los instrumentos, las voces, composición, arreglos, un capo total con un swing muy, muy particular, muy bailable. Después sacaría en vivo en el año 93, que bueno, ahí tiene una versión increíble de Vamos a Danzar, que dice: Yo no nací para trabajo, yo no nací para trabajar, yo nací, no nací para sufrir. Bueno, un capo total. Y en este caso se junta con un monstruo total que a mí me encanta, que es el George.

Quizá la voz nueva, también carioca, más grossa de todas. Y haciendo un tema muy cómico, así que dice Ten Espacio Naván. O sea, hay, hay espacio todavía en la combi. Métanse, que hay, todavía queda espacio ahí. Ed Mota y Sao Jorge en vivo haciendo Ten Espacio Naván.

Ahora vamos a cruzar nuevamente el charco. Nos vamos a ir a Mozambique, ahí donde, lugar donde había lenguas bantúes, un conjunto de lenguas muy habladas en África, que bueno, son una subfamilia de lenguas de Níger-Congo. Las lenguas bantúes son habladas desde el sur de Camerún, Gabón, Congo.

República Democrática del Congo, Uganda, Kenia, Tanzania, en un montón de países y también en Mozambique. En Mozambique, en el año 90, 91, se forma una banda que se llama Eyufuro. Eyufuro significa torbellino en la lengua macua. Es uno de los grupos más aclamados de Mozambique, con un afán por perseverar los ritmos tradicionales de la isla、eh, y la música.

Por ahí refleja eso, ¿no? El sincretismo cultural de las influencias africanas, pero también mucha influencia árabe y también portuguesa, porque fue colonia portuguesa. Así que toda esta mezcolanza de ritmos de la provincia de Mampula,、eh, en la provincia de Mampula、eh, hay ritmos como el toba, el n a m a h a n d a el m a s e p u a el llamariné, el morro y el cachaca, que bueno, cuentan un poco.

Sí, la forma tradicional de vida de la isla, mezclado con canciones de amor, pero también con críticas sociales, ¿eh? con críticas sociales, con mucha denuncia sobre lo que pasaba ahí en Mozambique. En el 89, Eufuro se embarca en la primera gira europea y se convierte en todo un éxito en el circuito de festivales europeos, en los festivales WOMAD. Lo llevan a que Red World, el sello de Peter Gabriel,

Se va a fijar en ellos y van a lanzar el primer disco europeo que se llama Mama Mozambique. De Mama Mozambique del año 90, es lo que vamos a escuchar ahora. Y se convirtieron ahí en el primer grupo de la isla en hacer un lanzamiento internacional, un disco importante. n o Su cantante, su alma mater, la bella Zena Bacar, era conocida como la voz de oro de Mozambique.

Y e Bufuro va a ser considerado como patrimonio cultural del país desde ese momento. Después, con Sena Bacar,、eh, ya liderando la banda, d e sacarían p u é s s Yelela y otros discos más.、Eh, la banda era Musa Abdala, Belarmino, Rita Godeiro, Jorge Cosa, el bajo de Firmino Luis y los fundadores, que son Sena Bacar de Bufuro y Remane Guimo, que es、eh, el percusionista y también líder de la banda.

Vamos a escuchar a esta hermosa banda de Mozambique llamada Eyufuro con un tema de ese disco de Mama Mozambique que se llama Mawahuni The Bird, El pájaro. Con ustedes, Eyufuro.

Bajo un híspero lleno de sus frutos de oro, tan dulce, tan miel, voy a leer un poema de César Vallejo. Me acompañan algunos pájaros y el sonido de los aviones. Un hombre pasa con un pan al hombro. Un hombre pasa con un pan al hombro. Voy a escribir después sobre mi doble. Otro se sienta.

Ráscase, extrae un piojo de su axila, mátalo. ¿Con qué valor hablar del psicoanálisis? Otro ha entrado a mi pecho con un palo en la mano, hablar luego de Sócrates al médico. Un cojo pasa dando el brazo a un niño, voy después a leer André b r e t o n Otro tiembla de frío, tose, escupe sangre, cabrá al u d i r jamás al yo profundo.

Otro busca en el fango huesos, cáscaras. ¿Cómo escribir después del infinito? Un albañil cae de un techo, muere y ya no almuerza. ¿Y nomás luego el tropo, la metáfora? Un comerciante roba un gramo en el peso a un cliente. Hablar después de cuarta dimensión. Un banquero falsea su balance.

¿Con qué cara llorar en el teatro? Un paria duerme con el pie a la espalda. Hablar después a nadie de Picasso. Alguien va en un entierro sollozando. ¿Cómo luego ingresar a la academia? Alguien limpia un fusil en la cocina. ¿Con qué valor hablar del más allá?

Alguien pasa contando con sus dedos. ¿Cómo hablar del no yo sin dar un grito?

Está buenísimo, el sonido de la g ü i t a y todo. Qué capo el chaco, ¿eh? está en un pueblito ahí cerca de Barcelona, haciéndose el ranchito, disfrutando de la vida, sin tanto ir a buscar el mango, tratando de vivir ahí, en un lugar paradisíaco, y disfrutando de la vida como todos tenemos que hacer. Nos vamos a ir al encuentro de una brasilera que me gusta mucho, de origen japonés, se llama Fernanda Takai.

En realidad, bueno, los abuelos son brasileños portugueses de parte de la mamá y japoneses de parte del papá. Nació en Amapá. Vos me decís, ¿Amapá? ¿Dónde queda Amapá? Amapá es un estado raro de Brasil, ¿viste? Porque es, es donde, donde están esos montes rarísimos en el medio de la meseta. Hay una montaña muy rara, tiene una forma que se llama Carupina, que parece un volcán antiguo.

Eh, es en, en un territorio indígena de g u a s á es uno de los tantos estados brasileños que están muy cerca del Distrito Federal ¿no? de, de Brasilia.、Eh, la capital es Macapá, la capital de Amapá es Macapá, pero está en el extremo norte, más norte del país, ya limitando con la Guayana, ¿no? con la Guayana francesa, con c a y e n n e

Al oeste con el Océano Atlántico y después para abajo con Pará, en el sur con el estado de Pará, de Belén y todo aquello. Esta chica se llama Fernanda Takay, es grosísima. Después de Pibita ya se fue a vivir、eh, para el lado de Minas Gerais, ¿sí? estuvo viviendo en Belo Horizonte, ahí estudió Relaciones Públicas en la Universidad Federal de Minas y se metió a tocar ya desde muy chica.

Ella es del 71, o sea que a los 16 años ya estaba tocando con los grupos Data, Venia. Después Fernanda y Tres del Pueblo. Después en el 91 con Asustados por un Gesto, que fue lo que daría origen a su banda más importante, que es Pato Fu. Con Pato Fu grabó un montón de discos. Después tiene trabajos solistas. Tiene un blog ella y colabora con diarios, con Correo Brasiliense y con Estado de Minas.

Y sacó un, su primer libro en el 2007, porque ella también escribe. Nunca subestimes, una mujercita. Está casada con John Ulioa, un músico también grosso. Tiene un montón de discos solistas. Traje para que fuera representativo de lo que ella es en realidad. Un tema propio, medio pachanguero. Se llama De un y e y to O de otro, o sea, de una forma u otra. Sería la traducción. Y después un viejo tema de d u r a n d u r a n Ordinary World.

Hecho una versión, a, a Lale le gustan las versiones, cuando hay versiones raras, él para la oreja. Acá vamos a ver a Fernanda Tacay haciendo un tema viejísimo en vivo,、Durand、Durán Durán, que raro en la mestiza, ¿no?

Al final, los libros de historia los escriben los ejércitos que ganan las guerras. Lo cual no significa que lo que ponga n ellos sea verdad. Yo, cuando era niña, me enfrenté a una situación muy complicada. En la escuela te dicen: para aprobar este examen tienes que contar tal de la guerra de no sé qué, o de la invasión de no sé cuánto, o de la conquista de no sé qué. Pero claro, mis padres.

Son de un país que fue conquistado. Tú naciste en Guinea, e c u a、ah, t o r i a l no, entonces yo mi verdad, o la verdad que tienen el recuerdo de mis abuelos, de mis padres es una,、Esa. y la que te ponen en la escuela es otra. ¿Qué pasa cuando haces el examen y cuentas la verdad? ¿Qué suspendes? Mira lo que te están enseñando ya de niño. ¿Sabes? Que en realidad, la razón no viene de los razonamientos. La razón viene del poder.

Y en estos pueblos, de atrás de la Sierra de los Comechingones, donde tanta gente votó a estos sátrapas que están en el poder ahora y que no entienden lo que es la retirada del Estado, que el Estado se retire, que el Estado se vaya, que deje de asistir a la gente, a los pueblos, a las poblaciones que están alejadas.

Y que piensan que todo es el cuentito que le venden por la tele. Justo en estos días se habla de que van a cerrar el Correo de la Paz, el, el correo donde nos llega todo, y que ya le mandaron el retiro voluntario Ángel, ¿no Ángeles? Sí, le mandaron el retiro voluntario. Y probablemente cierren también los de ciudades cercanas, o sea que va a llegar todo, o no nos va a llegar, o va a llegar por correos privados, que va a haber que pagar mucho más.

Que también son de ellos, porque acordate de Yabrán, de Oca y de Macri y de todo eso. Y justo salía una nota: que un trabajador del correo murió de un infarto a semanas de su despido, le faltaban meses para jubilarse.、Eh, desde el sindicato se indicó la alta probabilidad de que fuera por la notificación de la pérdida de su trabajo.

Otras opiniones apuntan a la falta de conexión entre la desvinculación y su muerte. Claro, obviamente, los del poder querrán que Ricardo Albornoz, que fue notificado entre fines de abril a inicios de mayo de que estaba entre los 17 despedidos del Correo Argentino en Salta, la madrugada del lunes último, s 13 de mayo, falleció por un paro cardíaco. Le faltaban poquitos meses. Cumplía los, en julio, ahora cumplía los 65 años y se podía jubilar, y lo echaron como una rata.

Eso es lo que votaron, amigos. Eso es lo que pasa ahora. Y como si fuera poco, un acto con cánticos a grito pelado y fotos junto al avión de los vuelos de la muerte. Los dinosaurios volvieron a la ex Esma para reivindicar la dictadura. Fueron a conmemorar el Día de la Armada. Para los sobrevivientes y los organismos de derechos humanos fue una provocación estimulada por el gobierno y por Victoria Villarruel, obviamente.

Volvieron a su lugar, donde funcionó la Escuela de Mecánica de la Armada, la ESMA, incentivados por la promoción 78, que estudió en el predio de la Avenida l i b e r t a d o r mientras allí funcionaba el campo de concentración más emblemático de la última dictadura. Ingresaron al espacio de memoria para celebrar el día de la Armada, cantos a grito pelado y retratos junto al avión de los vuelos de la muerte, una provocación que, bueno, salieron desde el c e l s y otros lugares a.

A denunciar, pero bueno, un asquito todo lo que pasa por acá en este momento. A los amigos que están afuera. Hay una charla, en, me mandó Yushi, Yushi Brigues, mi amigo de ahí de, cerca del Lago Escondido, que siempre me manda todo lo que hay. Hay una charla s o b e r a n í a y extranjerización, Lago Escondido, un caso testigo, para que lo b u s c o a él, acá lo tengo en el WhatsApp, con la participación de Susana Lara, que es una escritora y periodista.、Eh, después Magdalena Odarda, legisladora provincial.

Raúl Ragneri, también. Omar Pocho l e c h n e r está también en la charla. Hugo Aranea, secretario general de CTA Viedma.、Eh, Omar Pocho l e c h n e r dirigente social. Sandra Contreras, secretaria general de ATE, Andina Sur. Paolo c h e p a r e b o r d a Partido Socialista. Raúl Yuyo Briguez, mi amigo, compañero de l secundario, dirigente social. Y Eduardo Loaldi, escritor periodista. Esto es el jueves.

23 de mayo a las 6 de la tarde en el auditorio de ATE en Irigoyen 213 en Viedma, organiza el bloque legislativo. Vamos. Eh, bueno, eh, él me mandó que q que te puedes conectar, ¿sí? porque esto tiene、eh, te que conectar por internet a la charla Soberanía. Esto es para los que quieren ver online.、Eh, bueno, Soberanía y lago escondido, un caso testigo.

En el auditorio de Ate, pero bueno, buscalo que te vas a poder conectar a la charla el, 10, el jueves a las 6 de la tarde. Acá va a ser un frío de la hostia, va a haber capaz que nieve, así que va a ser un momento para conectarse con la charla sobre el lago escondido de la soberanía y extranjerización, lago escondido, un caso testigo. Nos vamos a ir al encuentro de un músico que me encanta, se llama Geoffrey Orjema, es del 53 de Soroti, es un músico de Uganda.

Es muy conocido internacionalmente porque le puso un tema a una película muy linda.、Eh, Nació en Soroti, ahí ubicado al este de Uganda. A los 24 años, cuando subió el dictador Idi Amin Dada, no sé si te acuerdas de Idi Amin, era un dictador tremendo que se disfrazaba con oro, un personaje de esos, de cuento, el malo de los cuentos. Si querés saber más sobre Idi Amin Dada, hay una película que recomiendo altamente.

Es un peliculón, se llama El último rey de Escocia. En El último rey de Escocia, el personaje es Idi Aminda, es un retrato de su vida y su gobierno. ¿no? Orgema tuvo que huir del país cuando vino este dictador, pasó a la frontera en el baúl de un auto cuando asesinaron a su padre, que era miembro del gabinete ministerial. e、eh, r i n a i o Wilson Orgema se llamaba.

Hoy sus canciones mantienen vivos los idiomas de su juventud, el suajili y el acholi. El primer disco que sacó se llamaba Exilio, fue editado en el 90 y ahí también se cruza con Peter Gabriel y con Brian Eno. Brian Eno y bueno, interpreta varios temas ahí y lo saca Real World, el sello de Peter Gabriel.

Eh, muy bueno, y bueno, en... después sacaría uno más, más pop que se llama Beat the Border en el 93, y ahí ya se junta con otra gente, ¿no? Con Manu k a c h é con Ayubo Gada. Es un músico muy grosso de Uganda, que es un país que uno no conoce, en general no hay tantos músicos conocidos, así que es un placer en la mestiza traer música de otros lados tan lejanos. En este caso, el tema que se llama Exil.

Que se pronuncia d a i r i b、eh, En los créditos no lo dice, pero yo estoy seguro que la voz que está atrás de la de Geoffrey Orgema es Idir. Idir es un cantante de Argelia que tiene una historia también muy loca porque Idir significa el elegido, porque es el, el único de los hermanos que sobrevivió en un país también, en la zona de, del Tamasic, la zona.

De, de la Argelia que, que fue sojuzgada desde Francia primero y ahora desde Argelia, el pueblo cabileño, los cabil, están siempre buscando su independencia, su lucha. Entonces, para él también el exilio es importante. Así que Geoffrey Orjema de Uganda también me parece con Idir de Argelia atrás.

よし、ありがとうございます。

to、so、it.

Decías cuál va a ser el destino de América Latina. Yo no lo sé, pero sé cuál es el desafío. El desafío es: ¿vamos a convertirnos en la triste caricatura del norte? ¿Vamos a ser como ellos? ¿A repetir los horrores de la sociedad de consumo que está devorando el planeta? ¿Vamos a ser violentos? ¿Vamos a creer que estamos condenados a la guerra incesante? ¿O vamos a generar otro mundo diferente?

Vamos a ofrecer al mundo un mundo diferente. Que Yo creo que ese es el desafío que tenemos planteado. Hoy por hoy somos, la verdad, caricaturas bastante tristes de modos de vida que se nos imponen desde afuera. Y estamos gobernados por sistemas de poder que cada día nos convencen de que no hay, no hay virtud más alta que la virtud del papagayo. Que no hay.

Habilidad comparable a la habilidad del mono, el papagayo, el mono, los que imitan, los ecos de voces ajenas. Tú decías cuál va a ser el destino de América Latina. Yo no lo sé, pero sé cuál es el desafío. Muy bueno, Ludo. Buenísimo.

Eduardo Galeano. Che, sí, lo busqué. El que cantaba atrás de Orsema es Idir, que es un músico que me gusta mucho y siempre paso en el programa. Le reconocí la voz, es un grosso total. El tema es de él, que se llama Dairib, exilio en Tamasic, en el idioma de los cabileños. Y bueno,、eh, también para él el exilio, ¿no? Porque es un tipo que tuvo que vivir de su patria y todo eso. Nuestro periplo musical de la semana nos va a llevar.

Al encuentro de la cumbia peruana. Pero antes te voy a contar un par de noticias que me gustaron. Viste que uno siempre lee pálidas y hay unas que están buenísimas. Esta, por ejemplo, me encantó. Para celebrar los 10 años de su estreno, el documental Huicholes: Los últimos guardianes del peyote sobre la defensa de Huiricuta, de la Pacha, ¿no? Podrá verse gratis del 17 al 24 de mayo, o sea, estamos en fecha para verlo gratis.

En www.huicholesfilm.com Huicholes se escribe con H al principio Huicholesfilm.com b u s c a l o es un documental hermosísimo sobre un pueblo ahí en Sierra Nevada en Colón o、no, perdón en México、eh, los guardianes del peyote estaba mezclando dos pueblos con los c o g i me estaba confundiendo、eh, los huicholes son los guardianes del peyote y de toda la sabiduría indígena del norte mexicano es un recital h e r m o s o

Un documental hermosísimo para ver. Entonces, acordate, hasta el 24 de mayo en www.huicholesfilm.com. Esa es una de las que te quería compartir. Otra es:、eh, editaron, pusieron una página de gastronomía prehispánica. Todas las recetas de los pueblos prehispánicos,、eh, juntados, los recetarios indígenas y, tradi y tradicionales.

De Conaculta, ha sido digitalizado s y están abiertos al público. La página se llama Culturas Populares e Indígenas. Gov. MX de México. O sea, Culturas Populares e Indígenas. Gov. MX. Yo l a abrí la página para ver qué había y tiene todos los, recet los recetarios completos de muchos pueblos,、eh, no sé si de todos, pero por ejemplo del norte de México. Sí, así se come en t r e l a e s c a l a

Cocina afromestiza de Guerrero, cocina otomí de Querétaro, cocina tradicional jerezana, cocina tradicional neoleonesa, cocina chiquenia, comida aguascalentense, comida tradicional del desierto de Altar, las flores de la cocina veracruzana, recetario coca, recetario de chila, recetario de jai comulco, recetario de plátano macho, recetario niendú.

Moscú, bueno, hay un montón de recetarios, sobre todo de México, de cocina indígena y popular, están buenísimos. Así que si lo quieren buscar, está ahí. Y otra de las cosas que quería compartir, a ver si lo encuentro, estaba por acá, es que empezaron a. Va a empezar a, el lunes 27 de mayo,、eh, comienza a, una programación en YouTube, o sea, por internet, para streaming.

Que se llama Picnic Extraterrestre. Es el primer canal de streaming dedicado a la cultura y el entretenimiento.、Eh, la programación empezará con Nave Nodriza, un ciclo de entrevistas、eh, con Moria. La propuesta desplegará también programas con la actriz Sofía Gala, el músico Sergio Rothman de Los Kajak, el escritor Fabián Casas. Y dice: La cultura genera innovación, crea puestos de trabajo, es una herramienta clave para abrir mercados en el mundo. Dice Paula Vázquez, que es la directora del, del canal.

Paula Vázquez、eh, tiene un. Yo acá no sé si lo encuentro, pero bueno, ella tiene un derrotero así bastante grosso. Ella era la representante en un organismo del gobierno, era directora de asuntos culturales de la Cancillería. Y Vázquez empezó a concentrarse en una idea: hacer un programa orientado a la cultura, algo lúdico, no solemne, con un tono distinto de lo que suele ser este tipo de programación. Pero bueno, ella tiene una librería que se llama Lata Peinada.

Orientada exclusivamente a, la, a literatura a l latinoamericana, que abrió su, su primer sede en Barcelona, luego otra en Madrid,、eh, empezó a investigar en los canales de streaming y se juntó con Ezequiel Naya, socio en Lata Peinada, y así con Federico Fragola, con su productora Jacinto, dentro de Naya Films, se pusieron a trabajar y, bueno,、eh, crearon este canal, ¿no? Es un canal que va a tener un montón de cultura.

Un montón de cosas súper interesantes. Fabián Casas es un referente de la literatura argentina. Va a ir、eh, los viernes a las 7 de la tarde. Fabián Casas. Y el título es.、Eh, viene del título de una novela de ciencia ficción de los hermanos soviéticos Arkady.、Eh, una novela del 77 que se basó Andrei Tarkovsky para filmar Stalker.、Eh, así que bueno, Picnic Extraterrestre va a ser el programa de él y es el nombre del canal.

Es, la nave insignia va a ser el, el programa de él, ¿no? de Fabián. Eh, después, eh, Arte en Marte, un magazine cultural, se podrá ver los miércoles a las 6. Bueno, métete en la nota si te interesa. Es un canal de streaming que va a tener un montón de notas de cultura. Y sobre todo en una época donde hay tanta basura dando vueltas, va a ser seguramente un referente para toda la gente que anda buscando algo diferente. ¿Qué nos trae nuestro destino ahora? A ver.

Estuvimos escuchando a g e o Flor Yema con Idir. Ahora nos vamos a la cumbia del Perú. En la selva peruana se dio un proceso muy raro, una cumbia amazónica o cumbia selvática, que es un, un subgénero, sería, ¿no?, de la cumbia peruana.、Eh, allá por la década del 60, en la Amazonía peruana, o sea, en Pucallpa, en Tarapoto, en Iquitos, en、eh, Iquitos

Tomando en cuenta danzas propias de la Amazonía, mezclados con ritmos afro-latinos y también con el rock psicodélico, no te olvides que esa es la zona de la ayahuasca, es la zona donde、eh, las plantas psicotrópicas naturales, nativas, la chacruna y el cipó, el, ¿cómo se llama el cipó? Se dice la liana, que es la ayahuasca.

Desde los pueblos desde la antigüedad, en la Amazonía, venían consumiéndola y pudiendo salirse de la realidad nuestra de cada día y poder vislumbrar todo desde lo alto, salirse del cuerpo físico. Y bueno, ahí se generó todo esto que bueno, tiene un montón de bandas muy destacadas, hasta que surge un ritmo que es la chicha, que es、eh, una versión amazónica de la cumbia tropical andina, ¿no?

Eh, nació a mediados de los 70 en Perú y, bueno, viene también del, de esto que te contaba de la cumbia amazónica, pero también del guayno y, como te decía, del rock psicodélico. Tiene mucha guitarra eléctrica, es una cumbia rara y de ahí, bueno, los grosos son los yapis, chacalón y la nueva crema, es uno de los grupos más importantes, los destellos y, por supuesto, los mirlos, ¿no? Eh, también、eh, Juaneco y su combo y tal.

Hoy en día el referente es Vareto, que es la banda nueva del, de la cumbia de ahí, de la cumbia Chicha o de la cumbia, que empezó como una banda de Ska después de Rey, después descubrieron la cumbia y terminaron haciendo el sonido que está hoy en boga en todos lados y que dio origen a Chicha Libre y a todo eso. Los dejo con Vareto, con un tema que no pasó nunca, pero que me gusta mucho, que se llama Soy Provinciano.

Acostada en la misma cama donde murió mi madre hace ya muchos años, sobre el mismo colchón, bajo la misma cobija de lana negra con la cual nos envolvíamos las dos para dormir. Entonces yo dormí a a su lado, en un lugarcito que ella me hacía debajo de sus brazos. Creo sentir todavía el golpe pausado de su respiración.

Las palpitaciones y suspiros con que ella arrullaba mi sueño. Creo sentir la pena de su muerte. Pero esto es falso. Estoy aquí boca arriba pensando en aquel tiempo para olvidar mi soledad, porque no estoy acostada solo por un rato. ni en la cama de mi madre.

Sino dentro de un cajón negro como el que se usa para enterrar a los muertos, porque estoy muerta. Juan Rulfo recitando de Pedro Páramo, lo pongo siempre, me encanta, cuando puedo, me de ese gustito.、Nos、vamos al encuentro, un músico raro también, que en realidad es francés, pero canta en inglés.

Eh, nació en Francia. En, bueno, comenzó una carrera artística en el 2006, más o menos.、Eh, después sacaría un disco muy famoso. El Primero era Lleró, que era su nombre. Después es Cantina Paradise en el 2011. Tiene seis o siete discos. Digamos que hace una mezcla de folk, world music, country, reggae también. Es un músico actual, digamos.、Eh, ha hecho muchos.、Eh,

Sesiones de estudio, ¿sí? grabando para otros músicos, pero bueno, colaborado mucho y es un músico que bueno se da el gusto de tocar con McCartney, con Elvis Costello, con Randy Newman, con Susan Vega. Estuvo casado con Susan Vega, con Sheryl Crow, bueno, con un montón de músicos. Tiene un estilo muy, muy particular y la voz, uno cuando lo escucha ya sabe que es Yero, o Yero, el, el francés que canta en inglés.

A veces traigo temas más emblemáticos, de lo q traje un temita más raro,、eh, se llama Without Love y es un gustito que nos queríamos dar.

Este párrafo lo pudiera entender todo el mundo. Estar identificado con la mente es estar atrapado en el tiempo. Vives compulsivamente y casi exclusivamente mediante el recuerdo y la anticipación. Esto produce una preocupación interminable por el pasado y el futuro y una falta de disposición a ahondar y reconocer el momento presente y permitir que sea. La compulsión surge porque el pasado te da una identidad.

Y el futuro contiene una promesa de salvación, de una realización de algún tipo. Ambas son ilusiones. Salió o me encontré con una nota sobre el sistema educativo de Japón y la verdad que me dejó pensando un montón de cosas diferentes. En un punto está tan alejado a nosotros, a los valores tradicionales de educación en Argentina, que.

Por un lado, te causa como una cosa, no sé si rechazo, pero una idea, no sé, antagónica, como diciendo, que no, no es el camino, ¿no? Y por otro lado, qué diferente y, y cómo piensan incluirse en el mundo que va a venir, ¿no? El sistema educativo en Japón es tan revolucionario que actualmente toma a los niños como ciudadanos del mundo, ya no como japoneses.

Se está probando en Japón un revolucionario plan piloto llamado Cambio Valiente, Futoshi No Genko, basado en los programas educativos Erasmus, Grundvik, Monet, a y o k a y Comenius, casi todos de Europa. Es un cambio conceptual porque entenderán y aceptarán diferentes culturas y sus horizontes serán globales, no nacionales. El programa de 12 años está basado en los conceptos.

Eh, cero materias de relleno, cero tareas y solo tiene cinco materias, que son: una, aritmética de negocios, las operaciones básicas y uso de calculadoras financieras, dice. La segunda materia es lectura, empiezan leyendo una hoja diaria del libro que cada niño escoja y terminan leyendo un libro por semana. El tres es civismo.

Entendiendo este como el respeto total a las leyes, el valor civil, la ética, el respeto a las normas de convivencia, la tolerancia, el altruismo, el respeto a la ecología y medio ambiente. La cuarta materia es computación, que tiene office, internet, redes sociales y negocios online. Y la quinta es idiomas. Tienen que manejar cuatro o cinco alfabetos, culturas, religiones, entre japonesa, latina, inglesa, alemana, china, árabe.

Con vistas socializadoras de intercambio a familias de cada país durante el verano. ¿Cuál será el resultado de este programa? Jóvenes que a los 18 años hablen cuatro idiomas, conozcan cuatro culturas, cuatro alfabetos, son expertos en uso de sus c o m p u t a d o r e s y celulares como herramienta de trabajo, leen 52 libros al año, respetan la ley, la ecología y la convivencia, manejan la aritmética, negocio s y finanzas a la perfección.

Eh, Rincón Cultural y Libertario publicó esta nota. Ellos e n c a b e z a n diciendo: como ¿Cuánto tenemos por aprender? ¿no? ¿Cuánto tenemos por aprender? Yo no estoy tan seguro. Hay cosas que me parecen súper atractivas y otras no tanto. Te lo dejo para que vos mismo lo pienses. Nuestro camino.

Nos llevó a distintos lugares del mundo, ¿no? A escuchar músicas de todos lados. Ahora volvemos al África y vamos a escuchar a varias bandas. Vamos a empezar con un tipo que a mí me gusta muchísimo, se llama y i o s Undur, es de la década del 60, nació en el 59, cantante y compositor senegalés de fama mundial. Empezó en los años 70, cuando era muy jovencito.

Ayudó al desarrollo del Balax, que es la música popular de Senegal. Además, es un ícono en su país por su compromiso en asuntos sociales y culturales. No fue ministro. Nació en Dakar, en la capital.、Eh, y comenzó a actuar desde muy joven. A los 12、eh, se hizo popular. Con... El punto de partida fue el Balax, como te conté, que es la música más popular. El Balax es una mezcla de estilos.

De la música tradicional de los juglares, los griots o narradores de cuentos, con los ritmos afro-cubanos que volvieron después cuando los c a r i b e ñ o s van a África Occidental entre los 40 y el 60. A mediados de los 70 esa fusión se, se remezcló con ritmos de danza senegalesa, pero también con instrumentos como el saxo, la guitarra, las percusiones marcadas.

Y también cantos, cánticos religiosos sufíes musulmanes, porque ahí hay mucha influencia musulmana en la religión, es, son todas zonas negras islamizadas. Y bueno, los jóvenes músicos senegaleses también recibían las influencias del jazz, el rock norteamericano, Jimi Hendrix, James Brown, Santana, y todo se amalgamaba en la capital, ahí en Dakar, una ciudad totalmente cosmopolita en esa época, y que a su vez.

Por supuesto, trataba de descubrir su herencia musical, ¿no? Porque, bueno, todas las zonas que fueron colonizadas en el África fue todo diezmado.、Eh, las colonias que tenían origen francés tienen distinto tipo de dominación que las colonias de tipo inglés. ¿sí? Los ingleses eran más de cambiar al líder y nada más, y los franceses eran más de, de cambiar toda la sociedad, ¿no? De transformar la sociedad.

Y Osundura empieza a fines del 70, en el 79, a formar su propio grupo y empieza a actuar con la e t u a l de Dakar, con la estrella de Dakar, su banda. Y bueno, su compromiso político y todo eso lo lleva a, a pedir por la liberación de Mandela en el año 85.

Actuar en Amnesty International Human Rights Now Tour, graba para ONU, para UNICEF, bueno, participa de un montón de cosas y se junta con muchísimos músicos del mundo. Sacó un disco muy lindo que hace música medio jamaiquina, que se llama Dakar Kingston, es muy, muy lindo, pero yo elegí una versión de, de él、eh, más, más rarita, así, más, más loca.、Eh, entonces, vamos a escuchar Bamba de Yo Sundur.

Laberinto. Zeus no podría desatar las redes de piedra que me cercan, he olvidado. Los hombres que antes fui, sigo el odiado camino de monótonas paredes que es mi destino. Rectas galerías que se curvan en círculos secretos. Al cabo de los años, parapetos que ha gastado la usura de los días.

En el pálido polvo he descifrado rastros que temo. El aire me ha traído en las cóncavas tardes un bramido o el eco de un bramido desolado. Sé que en la sombra hay otro cuya suerte es fatigar las largas soledades que tejen y destejen este hades y ansiar mi sangre y devorar mi muerte. Nos buscamos los dos.

Ojalá fuera este el último día de la espera. Una buena de ecología. Encontraron una especie de ballenas acá en el sur que estaban extintas, o se creía que estaban extintas, desde hacía 100 años,、eh, casi 100 años, ¿no? porque desde el 29, creo que habían visto las últimas.、Eh, estiman que van a ser 2.600.

2600 ballenas que es, están cerca del Golfo San Jorge, ahí en la península de Valdés. Y entre enero y junio se van a ver, o sea, en este año.、Eh, esta especie, ¿cómo la encontraron? Es que son muy parecidas a, las,、eh, a la ballena franca, solo que son más estilizadas, más flaquitas y más rápidas también. Y bueno,、eh, es la ballena Sei, se llama de nombre Sei.

Valenoptera、eh, borealis ese, la habían visto por última vez en 1929. Miden hasta 18 metros y tienen un peso de 22 toneladas, más o menos. Tienen una, una esperanza de vida de 70 años. Se alimentan de krill, como las otras. Es una de las ballenas más rápidas, aunque dicen que a simple vista es difícil distinguirlas. Las hembras suelen ser más grandes que los machos. ¿Y cómo apareció? Bueno, ellos estaban haciendo un seguimiento.

De las ballenas que habían y detectaron rastros de esta especie en 2019. Se inicia un trabajo para relevar las ballenas del Golfo de San José. Y primero creían que se trataba de una especie que, bueno, ...que no era. Después, analizando muestras genéticas, lograron identificarla y también por un convenio que hicieron con la Fuerza Aérea para que le den asistencia técnica para hacer vuelos sobre el Golfo y ver las ballenas adentro al mar.

En el n e océano, y bueno, había desaparecido la especie por la caza intensiva,、eh, porque bueno, se usaba para hacer、eh, cera, ¿no? la grasa de ellas.、Eh, y se, si,、sí, fabricaban cera.、Eh, dice que bueno, estaban en peligro de extinción, estaban catalogadas así, se dejaron de cazar, se protegió mucho más el lugar, y hoy hay dos s s mil i i e e c n t 0 s ballenas nuevas.

Que están ahí cerca del Golfo. Buenas noticias.、Eh, tenemos ahora, después de haber escuchado a Dios Undur, una cantante que por ahí no es tan conocida, es actriz. Se llama Fatoumata Diaguara. Es、eh, actriz y cantautora. Funciona al folk guazulu, con el jazz, con el soul. Vive en Francia. Los padres son de Malí.、Eh, ella nació en Costa de Marfil en el 82.

Y bueno, se dedicó a hacer coros y a colaborar con u m u s a n g a r é que es una de las cantantes más grandes de Malí. Y bueno, con ella ha salido de gira muchas veces, le ha ido muy bien. Y ahí fue que logró ser reconocida y le ofrecieron grabar. Ella grabó con s a n g a r é también con Didi Braywater, con la Orquesta Polirritmo de Cotonou, que pasamos la otra semana, con s h e k e l o w también de Senegal, y con Afrocubismo. Afrocubismo es una banda muy buena de África.

Bueno, esta pibita joven es、eh, la nueva música Guazulu,、eh, con muchas influencias, pero bueno, una cantante r e g r o s a jovencita, que la trajimos、eh, con Royal Lux, que es、eh, la banda que tiene.、Eh, en Francia tocan todo el tiempo y elegimos de ella para el programa de hoy Baconova. Con ustedes, Fatou Mata Diaguara.

Las palabras no hacen el amor, hacen la ausencia. Si digo agua, beberé. Si digo pan, comeré. En esta noche, en este mundo, extraordinario silencio el de esta noche. Lo que pasa con el alma es que no se ve. Lo que pasa con la mente es que no se ve. Lo que pasa con el espíritu es que no se ve.

¿De dónde viene esta conspiración de invisibilidades? Una palabra es visible. El poema de Alejandra Pizarnik. Y bueno, al sur de Senegal, ya que estamos ahí en la costa oeste africana, hay una región que se llama Casamance.

Los habitantes de ahí, que están aislados del resto del país por un corredor de Gambia, el país de Gambia está metido ahí en el medio de Senegal y Casamance está al sur de eso, ¿no? Forman un muy pequeño mosaico de diferentes etnias y, pese a la diversidad, o tal vez gracias a ella, son conocidos por su fuerte identidad y su carácter muy luchador, ¿no?

Los dominios se extienden por ambas orillas del río Casamance y en tiempos de colonialismo se lo disputaron los franceses y los portugueses a esta región. En esta región tan característica crecieron los hermanos Turé. Y si vemos las imágenes de la tierra donde crecieron, podemos imaginar a Ismailia y a Sixu Turé como dos niños que correteaban por las coloridas calles de Siguinchor.

Es la ciudad donde ellos vivían, en el n e pueblito, en los años 50, quizá llenándose de barro hasta el cuello, ¿no? en un río cuyas aguas comparten los cargueros franceses, las barcas de pesca de los marineros de ahí, de Siguinchor. En la infancia vieron la independencia de Senegal y la llegada de los turistas, un club med que se instaló ahí con todos los chetos.

Los refugiados de la guerra de independencia de Guinea, perseguidos por los portugueses hasta la misma puerta de la ciudad. Y también vieron las primeras escaramuzas independentistas ¿no? de Casamance, que tuvieron varios intentos de guerra civil por tres décadas. Sin embargo, en medio de tanto despelote, los hermanos Touré se l e ingeniaron para encontrar un lugar en el que refugiarse, una patria alternativa.

Y sin conflictos, la música. Amadou, que era el mayor, se dedicó a introducir a los hermanos en este sueño sin imaginar que esto le iba a abrir las puertas del mundo, ¿no? porque no se imaginaron nunca que iban a ser una banda famosa. El primero que se fue de Senegal fue i s m a i l Ismael, en el 73, emprende un largo viaje hacia el norte en busca de la música europea. No se va a detener hasta llegar a París en el 75. Ahí consigue establecerse.

Y a través de la música se convierte en un defensor de los derechos de los inmigrantes en la gran capital parisina, ¿no? en Francia. A medida que, prog que progresa en su investigación musical, se va dando cuenta del potencial que tenía la tradición africana, que toda la gente que iba llegando a Europa. Sin embargo, para desarrollar ese proyecto,、eh, necesita a sus hermanos. Sixu llega a París en el 77.

Y los hermanos se dan a conocer en pequeños festivales, en Africa f e t El éxito es tan grande que en una sala del barrio de la carrera de Outerlitz, el Teatro Dunois, le proponen tocar cada noche durante una temporada. El, parece que el local se llenaba día tras día. Los vecinos estaban provocando el cierre del espectáculo porque se armaba un quilombo tan grande con los hermanos Touré, que bueno, en un par de años se convierten.

En, en una banda conocida, traen a los otros hermanos.、Eh, bueno, el proyecto continúa creciendo, pero bueno, casi, casi se termina cuando el más grande muere en, por un infarto tocando en vivo. Se muere, Amadou, y en el 83. Así, bueno, otros artistas, muchísimos artistas, los apoyan para dar un concierto homenaje en el Casino de París.

...y Deciden seguir adelante. Osmane, el hermano más chiquitito, llegó、eh, y se hace cantante principal. Y ahí la banda revienta todo.、Eh, van a hacer un disco en vivo que es emblemático de donde traje el tema de hoy. Se llama París Siguinchor. Es un disco en vivo del 84 que no tiene desperdicio. Es buenísimo. Es el mejor disco de música africana que conozco. Son los Turekundá, los hermanos elefantes.

Y vamos a escuchar dos temas de ellos. Nos vamos a dar una panzada de Turekunda en la mestiza de esta semana. Vamos a escuchar、eh, Bounane, que es un temazo, y después Sira, que me encanta. Con ustedes, los hermanos Turekunda.

Ustedes con los impuestos a la s tarifa, s los tarifazos guadañan toda la mosca, la gente se queda sin guita, no compran dólares, el dólar es bastardo, me dijo. Aunque usted tiene cara de comentarista económico, se ve que va entendiendo algo, pero el ministro me dijo, escúcheme una cosa, la gente está más seca que galletas de campo, no solamente no puede no puede comprar dólares, sino que no puede comprar morfi, no puede comprar remedio, no puede comprar pastilla, s no puede comprar pincha, ni peine, ni paineta, nada puede comprar.

Son pequeños detalles, Tato, me dijo mientras me regalaba una oblea que decía no tengo estéreo. Son pequeños detalles de la microeconomía doméstica. A nosotros, q u e nos importa, en la macroeconomía, Tato, créame que en poco tiempo le vamos a cambiar la cara al país. Pobre. ¿Lo van a desfigurar más? Todavía no, Tato, no. Lo único que nosotros le pedimos es un pequeño esfuerzo hoy para que mañana se, para que mañana podamos tener la argentina potencia con la que soñaron nuestros mayores.

Tran, tran. O si no, un pequeño sacrificio hoy para que nuestros hijos, un pequeño sacrificio hoy para que nuestros hijos tengan mañana, hereden una p a t r i a grande, redonda, fértil, calentita. Tran, tran. Ministro, escúcheme. Desde que yo era chiquitito que vengo escuchando que hay que sacrificarse nada del futuro, el lema nacional siempre ha sido.

j ó r a n s e hoy para disfrutar mañana. Y uno pone el hombro, pero el futuro, por definición, se pianta. Chicos, nos tenemos que ir porque llegó la hora. Tengo un llamado a la solidaridad. Juan Benítez, esposo de Magdalena m e n s e g ü e z chocó hace 20 días con un auto que iba en la dirección contraria. Se pasó de carril, se golpeó mucho las piernas. Están juntando, él no puede laburar.

Y están vendiendo leche, leche de vaca en su casa, ahí al lado de lo de Tati, en el, arriba del m a n a t i a l Y bueno, te dejo un celular, el celular de Magdalena, solo para mensaje de texto, es 02656. Anoten, 477-401. Están mil el litro de leche de vaca de una vaquita feliz. Entonces lo digo de nuevo: 2656-477-401. Magdalena, solo mensaje de texto para el que quiera leche buena de vaca.

Y colaboramos con la causa de Juan. Bueno, nos vamos entonces, nos escuchamos acá la semana que viene. Y si no, el jueves la repetición de 10 a 12.、Eh, nos vamos con los t u r e c u n d á con Cira.